Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor, Ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, No iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, Ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabá que era de Benjamín y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín.